De ràdio, full de ruta, en Jaume Vinyes. El símbol del moviment democràtic a l'antiga Birmània fa anys està reclosa que a seva. Aung San Suu Kyi fa 65 anys, però no dona mostres de voler jubilar-se. Milers d'actes s'han celebrat avui arreu del món per reclamar el seu alliberament. I és que la líder de la resistència ha patit diversos arrestos domiciliaris des de 1989. Avui, el relator especial sobre la situació dels drets humans a Myanmar n'ha demanat l'alliberament. Demanem-li els motius perquè el tenim a l'altra banda del telèfon. Senyor Tomàs Ojea Quintana, buenas noches, buenas tardes en Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo le va? Usted ha calificado hoy el arresto domiciliario de Aung San Suu Kyi como arbitrario. ¿Qué, ¿Qué argumentos tiene para defender eso? Bueno, los estándares internacionales de derechos humanos este, han, no han sido respetados en ninguna instancia eh, de los procedimientos judiciales en relación a la señora Aung San Suu Kyi. Esto ha sido histórico en Myanmar en la, a lo largo de los más de 12 años que la señora Aung San Suu Kyi ha permanecido detenida en su domicilio. ¿En qué condiciones vive Aung San Suu Kyi? Bueno, las condiciones en general son, eh, diría, aceptables de acuerdo a los estándares internacionales. Ella regularmente tiene la posibilidad de visitar este, a un médico y a también eh, regularmente tiene la posibilidad de, de, de entrevistarse con un abogado. A pesar de que eh, eh, a veces este, sufre serias limitaciones en ese sentido. No obstante, ella está en prisión domiciliaria en su domicilio eh, eh, y, como le digo, eh, las decisiones del gobierno de Myanmar para mantenerla privada de su libertad son arbitrarias. Ella está sufriendo una detención arbitraria contra la Declaración Universal de Derechos Humanos. El caso de Suqui es sin duda el más célebre, pero no el único en ese país. ¿Cuántos presos políticos hay en Myanmar? Bueno, hay más de siempre esos políticos aproximadamente, eh, a lo largo de los últimos dos años le diría que ese número este, se ha incrementado levemente eh, y el gobierno permanentemente desatiende mis recomendaciones como relator del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de liberar a estos prisioneros de conciencia. en eh, eh, Eh, y además este yo le he formulado una propuesta bien concreta al gobierno en todo caso de comenzar una liberación progresiva comenzando con los este, prisioneros más este, de más edad de aquellos que tienen en serias, eh, sufren serias condiciones de, de salud eh, aquellos también que forman parte de partidos políticos etcétera ninguna de estas recomendaciones ha sido atendida por el gobierno eh, y, y, y, y lo que es más serio ha, eh, aún Este, esa negativa a aplicar estas recomendaciones este, se, se manifiesta en el, mar, en el en el contexto de estas elecciones que el gobierno ha planeado para el 2010 uh -huh. ah, luego hablaremos de estas de estas elecciones U usted que ha visitado el país por razones de su cargo en diversas ocasiones y eh, ha podido visitar uh, distintas cárceles en birmania en qué condiciones se encuentran los presos allí bueno yo he visitado tres veces el, este, el país Eh, y efectivamente he tenido la posibilidad de visitar tres cárceles este, en Myanmar, la más importante de ellas eh, que está en la capital, en Insane, este, y después he visitado dos cárceles más en una provincia que es Rakan State. Eh, las condiciones no son las mejores, eh, las condiciones de salud son, son muy este, eh, serias, las condiciones de alimentación también son muy precarias y la mayoría de los detenidos, no solo los prisioneros de conciencia sino también los prisioneros comunes, y eh, eh, eh, sólo este descansan en el apoyo de sus familiares aquellos familiares que pueden acercarse a las prisiones a proveer alimentos etcétera en relación a los prisioneros de conciencia el gobierno además ha también ha tomado una medida incluso más grave que es este trasladar en cárceles muy pero muy lejanas a esos prisioneros para que evitar este precisamente el contacto con sus familiares quienes les quienes, como les digo, este generalmente son los que proveen este, la alimentación y los medicamentos para que puedan sobrevivir a, al menos dignamente en estas cárceles. Sí, sí suena a, a castigo. ¿Hasta dónde puede llegar un relator de la ONU en sus investigaciones? Bueno, yo soy un relator de Naciones Unidas y la posibilidad mía de ingresar al país depende de un acuerdo con el gobierno. Eh, esto significa que la, el gobierno debe invitarme a mí, yo, eh, yo ingreso al país en misión diplomática. A partir de ahí lo que hay es un momento en que este, tenemos que llegar a un acuerdo con el gobierno en relación al programa, es decir, qué reuniones tener y a dónde este, a dónde el relator puede moverse. Mis tres misiones han progresivamente ido incre incrementándose en, la, en mi posibilidad de movimiento, digamos, pero, eh, pero efectivamente cada vez que visito el país hay alguna serie de situaciones que limitan mis posibilidades, Eh, eh, no obstante eso, yo he sido bien firme en, en la necesidad de que yo pueda ingresar a las cárceles, visitar en forma privada y sin este, y con mi propio traductor, el traductor de Naciones Unidas, a los prisioneros que yo he elegido entrevistar. Eso, por suerte, lo he podido hacer. Este, hay otras hay otras este, serias situaciones de violaciones de derechos humanos que han sido muy dificultosas para mí para investigar en particular lo que ocurre en las fronteras donde hay existe, todavía persisten algunos conflictos armados y donde hay serias denuncias de la posibilidad de que se estén cometiendo crímenes de lesa humanidad uh -huh. ah, porque aparte de los problemas políticos eh, y hay, eh, hay también un problemas de, con las con minorías étnicas no en birmania efectivamente este hay hay Hay por lo menos dos estados este, en el país donde existen este, minorías étnicas que están siendo eh, objeto de una seria y persistente y consistente discriminación por parte del gobierno en particular. Eh, podemos referirnos, a, a, como le dije, al Rakanstein, que tuve la posibilidad de visitar, donde existe la comunidad eh, musulmana de los Rohingyas. Eh, en Myanmar la mayoría eh, eh, eh, eh, practica eh, la religión budista, Eh, y esta es una minoría que está en en State, que es musulmana este, y, que, este, y que persistentemente sufre la discriminación eh, de, del gobierno en, en hechos bien, bien específicos, por ejemplo, eh, no eh, existe una, un impedimento serio para registrar a los niños que van naciendo en este estado de origen musulmán, con lo cual existe un gran número de niños que hoy por hoy ...están sin documentación y te, están sufriendo su derecho a ir a identidad... ...es decir, no tienen identidad. Uh -huh. uh, a lo largo de sus tres visitas a, al país, ¿ha notado alguna evolución... ...en la actitud del régimen, ya sea negativa o positiva, o, o todo sigue igual? Eh, el, el, el, el gobierno básicamente ha estado muy firme en su decisión de realizar elecciones... ...en el año 2010, eh, y a partir de la decisión del gobierno de, esta, de realizar estas elecciones... Eh, mi mensaje como relator de derechos humanos que es no solo denunciar sino realmente eh, eh, eh, intentar que, que haya un progreso en el país de la situación de derechos humanos ha sido permanentemente este presentar propuestas de trabajo con el gobierno para ir mejorando eh, eh, debo decir que en algún, que con posterior cada una de, mis, de cada una de mis visitas el gobierno ha procedido a liberar prisioneros, entre ellos algunos prisioneros de conciencia. Recuerdo en este momento la primer misión eh, en la cual me entrevisté con el señor Hugo Wintín, un prisionero de conciencia que estaba 19 años detenido, de 79 años de edad, y que al, al yo al finalizar mi misión fue liberado. Eh, entonces han habido algunos, este, le diría, algunos progresos puntuales. Yo he propuesto también la revisión de legislación autoritaria que impide el ejercicio de cualquier derecho, el gobierno ha dicho que está en proceso de revisión de esa legislación, en fin, eh, el gobierno intenta mostrar algunos signos, pero eh, mi última evaluación, en mi última misión que fue en febrero de este año, eh, eh, realmente este, no tuve que eh, eh, expresarle al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que mi conclusión es hasta el momento es que no ha habido progresos en, ...en términos de, este, del goce y disfrute de derechos humanos en el país. Y esa, y para de, sobre esas elecciones que se preparan presumiblemente... ...para, para finales de año, para octubre, se dice... Eh, ...¿cabe esperar algún rasgo de democracia? Bueno, yo no, no prefiero no anticipar o no este, eh, expresarme... ...en relación a, a lo que puede pasar o al futuro. Lo que sí está claro, y esto que lo, lo que he expresado... A, ...a Naciones Unidas, es que eh, eh, la necesidad... ...de que todos los prisioneros de conciencia, incluido por supuesto la señora Aung San Suu Kyi, ...tienen que ser liberados antes de las elecciones. Primero. Y segundo, que el gobierno debe garantizar el libre y completo ejercicio de la libertad de opinión... ...la libertad de expresión y la participación política de los distintos partidos políticos. Hasta el momento ninguna de estas dos condiciones está siendo atendida... Ni, ni, ni resuelta por el gobierno de Myanmar. Eh, eh, cualquier elección en cualquier país del mundo que que un gobierno quiera realizar debe cumplir con estos dos este, requisitos, al menos para cumplir con los estándares de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Instrumento, que es el, el instrumento madre de las Naciones Unidas. El gobierno de Myanmar es miembro, Estado miembro de las Naciones Unidas y por consiguiente debe respetar esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues estaremos pendientes de cómo evolucionan estos comicios la situación de Aushan Suu Kyi y de tantos presos políticos en Birmania. Tomás Ojea Quintana, muchas gracias por atender le, la llamada de IBT Radio. Le agradezco a usted, hasta luego. Buenas noches.